Se viene una nueva audiencia ambiental virtual en Córdoba que es para la planta de molienda de minerales industriales Duzmenil La Calera. A pesar de los desastres ambientales que vienen sucediendo, La Calera junto a la Secretaría de Minería, la Secretaría de Ambiente, siguen con estos planes ecocidas, en este caso contaminando el aire, el agua, de los vecinos de La Calera ...queriendo instalar esta planta que va a estar con el tratamiento de diferentes minerales tóxicos... ...como por ejemplo calcita, dolomita, bentonita, feldespato... ...de productores de Córdoba, San Luis Mendoza y La Rioja... ...invitamos al aire de la radio a Laura, integrante de la asamblea por la Reserva Bamba... ...Hídrica Natural y Recreativa. ...estimada Laurita, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida al aire de radio... Hola, buen día Juan, buen día la gente que nos está escuchando. Bueno, hemos conversado tantas veces sobre lo que pasaba en la calera con la Reserva Bamba, con, eh, bueno, también con lo que estuvo sucediendo cuando bloquearon este esta parada del ferrocarril del tren de las sierras en el paraje Bamba, precisamente, eh, y toda una localidad que se viene orquestando ...para dar lugar a la minería como actividad central... ...y que pone en riesgo los ríos, las lagunas, las montañas de este lugar... ...en este caso, una nueva iniciativa... ...que viene de la mano de esta planta modelo de molienda de minerales... ...¿de qué se trata esto? ...para que nos cuenten. Bueno, así es Juan... ...pobre pueblo, condenado a la minería... Actualmente hay cinco o seis canteras funcionando con toda la contaminación que vos ya decís. Ahora se suma que en donde era el boliche eh, la fábrica, que es la ex fábrica Hércules, la ex fábrica Minetti, van a hacer eh, esta molienda de toda la piedra que de alguna manera va a llegar Punilla y seguramente para seguir eh, este modelo de extractivismo que es eh, realmente muy triste para, para toda la sierra, pero sobre todo para esta localidad que tiene los vecinos a pocos metros. Si, si pudiste ver ahí o la gente puede entrar a um, Ciudadano Digital, Eh, para recibir información, se ven en los mapas que está al lado del río Suquía, cuando ya viene en un estado de haber eh, pasado por toda la ciudad, muy contaminado y muy seco. Y por otro lado, con dos barrios que tienen una población muy, muy, muy importante, y que, bueno, ellos ya ya son barrios de, de gente que ha tenido que trabajar en minería, o sea que ya la salud de esas personas está altamente vulnerada. Claro, porque la, la minería no llega sola, ¿no es cierto? Llega con estos proyectos que son para su procesamiento es decir que cuando se habla de las canteras se habla de las canteras y todo lo que ellas traen y son actividades que no pueden convivir con otra forma de vida con la producción agropecuaria con las huertas vecinales con otras actividades como la ganadería etcétera, ¿no? Eh, esto llega y se come todo Es una es un horror, actualmente el bueno, está el barrio La Campana y barrio Rumi, están con, con sirenas eh, por las explosiones de las canteras y que ahí bueno, se va a continuar de alguna manera los barrios cerrados eh, esto eh, tentaciones de emprendimientos inmobiliarios. Antes de la lluvia, el, cuando fue el martes que llovió, eh, que antes de que lloviera, el martes hubo incendios. Entonces, bueno, estamos organizándonos con la Asamblea de Bamba y la Asamblea de Saldanich para que podamos hablar la mayor cantidad de vecinos eh, y vecinas en la audiencia si pueden anotarse, hasta el 4 de diciembre es la fecha, el 6 es la, comienza la audiencia, eh, ahí en Ciudadano Digital y hay que anotarse como expositor, eh, para justamente esto, que no sigan vulnerando nuestros derechos, eh, vulnerando nuestra salud, Eh, y la de todas estas infancias que están a pocos metros. Claro, es muy importante, ¿no es cierto?, la audiencia pública como una instancia en la que en definitiva es la oportunidad en la que el vecino, eh, los ciudadanos se pueden expresar. Sí, sí, sí, y justamente eh, han hecho la audiencia unos días antes de que asuma y cambien las autoridades porque nosotros estamos con mucha fe y con mucha esperanza de que por fin se reglamente la reserva, que actualmente la Reserva Bamba no está reglamentada, entonces está sucediendo todo esto ambientalmente. Claro, esto eh, se solapa con la reserva. Ahora, ahora tenemos eh, la la... La fe, sobre todo de, de que el próximo gobierno, como estuvo ya el, eh, de conseja, Fernando Rambaldi, ahora asume como intendente, le dura con todo lo que se le viene, pero apostando a eso, a que, que se reglamente la reserva y que esta molienda no se, no se realice. Claro, porque la molienda estaría dentro de un predio de reserva, o sea, es, es absolutamente contradictorio, digamos, son dos actividades que se, se, están, se están contraponiendo en el mismo lugar. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, eh, eh, eh, ¿podríamos decir entonces que este proyecto vulnera entonces el proyecto de la reserva, si es que esta reserva efectivamente fue declarada Eh, ¿Se estaría violentando o sería un proyecto ilegal, en definitiva? Aparte, Juan, eh, hay estudios, hay videos en YouTube de que es la reserva una de las reservas más grandes de Latinoamérica de murciélagos. Ajá. Con todo lo que conlleva que ellos estén en, en ese territorio claro claro claro, eh, claro para la biodiversidad para el equilibrio de, de los otros insectos ellos migran en, en invierno migran a Brasil o sea que seguramente en el estudio este de impacto que han hecho que han subido no estaban no los han tenido en cuenta y ahora en verano vuelven vuelven a sus cuevas vuelven a, a reproducirse y eh, bueno, es muy importante también eh, el hábitat pa para ellos, que, que bueno, que va a estar siendo vulnerado. Bueno, entonces es muy importante participar de esta audiencia pública virtual, que no deja de ser excluyente porque tenés que tener sí, Ciudadano Digital Nivel 2. Pero bueno, sin embargo, quienes puedan hacerlo a través del Ciudadano Digital Nivel 2, es muy importante además participar de la audiencia pública para acompañar a los vecinos de La Calera, que están eh, frente a estos monstruos y de una de alguna manera la solidaridad de quienes puedan acompañar en la dignidad de quienes se van a oponer a este proyecto en la audiencia pública. Eh, así que a través de CD nivel 2, participación ciudadana, audiencias públicas, buscar audiencia pública ambiental digital, planta, modelo de molienda de minerales industriales. Y bueno, ahí si quieren pueden leer el estudio de impacto ambiental y analizarlo y dar su opinión a partir del día 6 de diciembre, cuando comienza esta audiencia pública. Así es. Es importante que se anote la gente, ¿no es cierto? Sí, sí, es muy importante. Cualquier duda pueden preguntar en Facebook a la Asamblea por la Reserva Bamba. Estamos ahí. Siempre contesta alguno de los activistas y puede dar, darles más información. Excelente, entonces, bueno, muchas gracias por hacernos saber esta realidad y estaremos insistiendo entonces con la necesidad, la importancia de que nos anotemos a esta audiencia pública. Muchas gracias, Juan, muchas gracias a la radio y espero que, que llegue el mensaje. Así será. Muchas gracias. Conversamos con Laura de la Reserva Bamba, convocatoria a Audiencia Pública Digital a participar amigos y amigas a defender los murciélagos de la calera amenazados por la planta de molienda de minerales, la industria minera que viene a pisotear nuestros ríos, a poner en riesgo la actividad turística y otras actividades sustentables, así que es muy importante anotarse y participar de esta actividad. A través de Ciudadano Digital Nivel 2, Audiencia Pública Ambiental, Planta de Molienda de Minerales Dumenil La Calera, a anotarse y participar y acompañar la dignidad de los vecinos de la Reserva Bamba y de la zona de La Calera. 9 con 16.